Arrancando con la asamblea para definir cuáles son las tareas que nos vamos a dar en estos próximos cuatro días, incluido el día de hoy, t e n i e n t e s a ver si podemos cumplir con el objetivo que nos propusimos del inicio de la jornada de lucha, que allá fue, fue el 14 de agosto que iniciamos. n o、sí. Así que, bueno, es eso, estamos por iniciar la asamblea. ¿La inspección del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires puede llegar a colaborar con que se a a efectivo el cumplimiento del pago del aumento? Y esperemos que esto se, se haga efectivo, sí, exactamente. Esa es la expectativa que nosotros tenemos.、Eh, pero、um, en realidad de, depende básicamente de la decisión del intendente, ¿no?、Uh -huh. eh, si acá interviene el Ministerio de Trabajo de la Nación y el intendente sigue con esa. Postura s de no abonar lo que ya se firmó, estamos en la misma situación. Pero igual, continuamos con expectativas y creemos que el Ministerio de Trabajo puede instar o, o imponer al, a la municipalidad que haga efectivo el pago del 7,5% para octubre y, aunque sea en complementaria, el 7,5% para diciembre. ¿no? Estamos esperando esto y, bueno, en relación a eso, todas las acciones nuestras. Van、eh, dirigidas con ese objetivo, van orientadas con ese objetivo. Hoy a r r a n c a la semana con paro y se va a debatir, imagino en un ratito, la continuidad de este paro. Sí, no, no, el paro continúa, hasta tanto、eh, no se resuelva el paro de las paritarias, ¿no? Del 7,5 al 7,5.、Mm. Eso fue presentado n a s hace tres semanas, la nota m i n i s t e r i o y la nota indica. Explícitamente, que hasta que no se firme no se levanta la medida de fuerza.、Uh -huh. Lo que se d e bate hoy entonces son cuáles van a ser estas, las medidas de esta semana. Sí, son las acciones que vamos、uh -huh. a desarrollar durante la semana. Posiblemente tiremos alguna de máxima para la semana que viene.、Uh -huh. Seguramente será una, una movilización contando con el apoyo y el acompañamiento de organizaciones、eh, sociales, de otras seccionales de ATE, de ATE Provincia.、Eh, por ahí, si、sí、podemos, que venga ATE Nacional, pero. En principio serían otras seccionales de la región, yate, y a también e y t vamos a convocar a otros gremios para que nos acompañen en esa patria nuevamente, n o Luis.、Eh, bueno, quedamos a la espera de saber cuáles sean las novedades. Ojalá bueno, pronto tenga fin este conflicto. Pareciera ser que el intendente Festa está tirando lo más posible el conflicto para que lo herede la próxima intendenta, ¿no?、Sí. Sí, sí, sí, sí. Evidentemente, esto se está presentando de esta forma y no, hasta ahora no hemos, a pesar de todas las medidas que hemos llevado adelante, no hemos podido torcer、eh, el brazo del intendente en este caso. No torcer、no、el brazo, sino que acepte lo que se firmó. Lo firmó su delegado, el delegado paritario del Ejecutivo de la Patronal, el, el secretario de Economía, Mauro p a n o firmó. hace ya bastante, creo que e u e el 8 de octubre, 8 o 9 de octubre, firmó la cantaria, el aumento, en dos tramos se han mostrado como en esa oportunidad nos dijeron que eso se podía abonar、uh -huh. y resulta que ha pasado el tiempo y todavía seguimos sin cobrar esa. Así que esperamos、eh, poder contar con la sensibilidad en esta semana, en el curso de esta semana, contar con la sensibilidad del intendente, del servicio económico, De tal forma que haga y materiali materialice el aumento de salarios del de, de, de 7,5 y el 15% en realidad de una vez por todas n o para poder ir resolviendo, aunque sea mínimamente, algunas cuestiones de los trabajadores municipales. Además, que mientras van pasando las semanas siguen aumentando las cosas n o y este 7,5 y 7,5 quedan todavía más desdibujados. Totalmente desfasado, totalmente desfasado, totalmente desfasado. De lo que significa la paritaria, ¿no? la paritaria, perdón, la, la inflación、eh, anual se estima entre el 55 y el 56%. Nosotros, con,、eh, en, con esto, con ese 15%, más el 12% que se terminaría cobrando en, en enero del año 2020, el año próximo,、sí. estaríamos en el orden del 38%, cuando la inflación es t á a 20 puntos. Por arriba,、sí. así que estamos totalmente desfasados. Igualmente, entendemos que más allá de lo desfasado lo, de los porcentajes que estamos reclamando,、mm. que para, para septiembre más o menos se adecuaba mínimamente,、mm. pero hoy en día siguen subiendo los combustibles y con ello、eh, conlleva, conlleva el aumento de todos los productos que s o n trasladado s a través del vehículo, del transporte, todo eso.、Mm -hmm. Por lo tanto, el aumento. De todos los precios de la economía siguen subiendo.、Mm. Así que, y es verdad, totalmente desfasado. Aunque sea mínimo, í n t i m o ese 15% queremos cobrarlo. Ya o sea, se acordó, se firmó, así que hay un acuerdo.、Mm -hmm. En principio, y después se firma. Queremos cobrarlo, nada más que eso, y volvemos todos a los lugares de trabajo.